creíamos de que en primera instancia habíamos no rechazado pero no haber estado de acuerdo en la forma con que el gobierno iba a concretar el pago. Si bien no es un, un, un gran anuncio, pero bueno, el gobierno ha determinado este en principio hacer la propuesta de no dejar nada para febrero y bajar todo lo que estaba previsto para ese mes al mes de enero. Eh, este Ahora Eh, está en manos de los gremios y poderles comunicar a los trabajadores que de alguna manera ya habían sido anunciados estos montos eh, solo ahora que hay que comunicarlos en la comunicación este, que se tiene de parte del gobierno. Mirándolo con perspectiva, luisa al año eh, se está cerrando de alguna manera en sintonía a lo que fue el objetivo inicial, digamos, no perder con la inflación. No, en realidad eh, eh, estamos seguros que vamos a perder, igual que está, estamos seguros, el gobierno lo sabe, pero los gremios también es cierto de que hemos eh, puesto en un momento la credibilidad en el informe oficial del INDEC y hoy por hoy eh, sabemos de que cada 45 días podemos tener el anuncio de cada mes que... Este, eh, tiene la inflación. Es decir, nosotros hoy, hoy por hoy, no sabemos cuánto tuvo octubre todavía oficialmente. Del 15 al 20 de diciembre vamos a saber lo que tiene noviembre y del 15 al 20 de enero sabremos lo que tiene diciembre. Entonces, este nada oficial hoy por hoy, este tenemos todavía de lo que puede llegar a ser la inflación. Lo que pasa es de que Eh, a nivel gremial estamos solicitando quedar lo más cercano posible, por eso que la reunión eh, este, prevista para la segunda quincena de eh, enero tiene que ver con que podamos revisar el último trimestre del año 2002, porque ahí tendríamos ya la cifra oficial de los tres meses. Y en función de eso se plantea la recuperación que el gobierno está comprometido a igualar. Está, está, ahora sí, es, es verdad eso, ¿no? Uno, además, este pone eh, como el index como un lugar, pero en realidad también sabe que acá en nuestra zona a veces eso varía, de hecho, el estudio de Escalabrín Ortiz siempre nos da otros números con respecto a la zona de la comarca, por ejemplo, de los aumentos inflacionarios, ¿no? No, sí, totalmente, y, y, y, y a decir verdad, eh, eh, por más que nosotros digamos que es creíble pero no es tan creíble porque la, la, la realidad es la que va la que va marcando en la vida de la familia la, la realidad es la única verdad eh, es, es esa eh, sabemos de que los sueldos nuestros están demasiado deprimidos imagínate de que este aumento pudo haber sido realmente importante no lo llega a ser, se lo decía yo particularmente a los funcionarios de gobierno no lo llega a ser tan importante porque porque los sueldos no son acumulativos. Y la base para el cálculo de cualquier aumento está prevista en diciembre del año pasado. Entonces, de alguna manera, los, lo, lo, lo, los aumentos que podrían ser importantes no lo son tanto porque la base del cálculo es diciembre del año pasado. Claro. ¿Cómo va a ser la metodología de pc en estar en asamblea esta mañana? ¿Qué es lo que tienen previsto, Luis? No, no, nosotros, de todo un poco ya había, ya, ya había, recordarles que este ofrecimiento, eh, porque los números no cambiaron, solo cambió... Los plazos. Eh, febre, claro, cambiaron los plazos nada más. Y la gente ya, incluso más la semana pasada, nosotros tuvimos reunión de, no, hace dos semanas, reunión de mesa directiva aquí, con la nueva asunción de las autoridades, y ahí ya se planteó y se llevó para cada uno de los eh, eh, lugares de la provincia. Eh, esta era la propuesta que nosotros estábamos exigiendo, así que el gobierno un poco la ha mejorado y veremos qué es lo que responde la gente. Bueno Luis, gracias por, por estos minuto y quedamos a, a, seguramente en contacto. Eh, el plazo de volver a juntarse nuevamente es enero. Si todo esto... eh, eh, segunda quincena de enero después del anuncio de el del, del mes de diciembre Está, ni hablar este una vez que ya se tenga ese dato para eh, ver cómo empezar a trabajar ya el año que viene. Ha sido un año tremendo no Luis? increíble. No, yo lo que creo eh, eh, primero Walter, tiene que ver concretamente con que debemos recomponer lo que pudiera significar la pérdida octubre, diciembre de este año y a partir de ahí, recompuesto eso, comenzamos a hablar de la propuesta Eh, de los rudos salarios para el año 2023 de enero en adelante claro. será primer trimestre será semestral será bimensual no lo tengo no lo, no lo tengo claro pero la, la, la, la, la propuesta concreta es que revisemos lo que pudo significar la inflación octubre noviembre diciembre